La asamblea popular tras la sierra te invita al cine debate con el film Milagro en Jujuy. Esta película fue realizada en el año 2007 por el cineasta Miguel Pereira. Domingo 31 de enero a las 20.30 horas en la plaza de Villa de las Rosas. No te olvides de traer tu silla. La prisión preventiva al infortunado que ya lleva. Del pueblo de los que no tienen nada, eso que amas al millón tiene la casa.